Santiago fui a buscar una mulata runguera Que bailara sin cesar y que echara un pie hasta afuera Tras de una conga me fui, me tiró en la arroyadera En qué linda Santiago Get yeah.